Luminarias como Errol Flynn, Michelle Simón, Edward Por una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. semana de Yolky Palki, la ayú, semana ayú. de la Yolky Party, la semana de la fiesta de Yolky Palki Avisame si paso música o no paso música Party. Billy va a pasar música, no importa nada, no, no, Billy va no, no, no a terminar miento. No me mientas Culmina la fiesta, acaba la fiesta con Billy no poniendo no me sus miento. mejores temas Serán los días La crema, más de la música de Billy Va a estar el ganeán de Luciano haciendo su stand up, su stand up comedy. Va a estar agosto. <risa> eso, eso quiero ver. Tocando en vivo en un show con proyecciones. Vamos a haber algo. Alguna parte de la noche, no sabemos si toda. Y después guerra de DJs. Guerra. Sí, <risa> guerra de DJs. No, buenísimo. En la casa encantada. encantada, casa encantada. Huemes y Rodríguez. Rodríguez. A partir de las 11 de la noche pueden entrar estamos hablando este sábado este sábado sí este sábado después todos juntos a ver la final del mundial eso que va a ser portugal y que no va a estar argentina que va a ser para para y por el tercer y cuarto puesto me comí un helado muy feo uno va con todas sus ilusiones a comprar un helado porque generalmente el helado es dulce generalmente compraste un helado feo un helado salado no no no tenía menos azúcar por dios qué barato 2 con 30 pero Eh, ¿Dónde? de es marca. Eh, compañía dulce ahí porque hay San Martín. Hay helado barato y bueno, ese no es barato y bueno. Encima no me quiso dar el candy, te voy a decir. El candy quiero. Pff, me echó un escupitajo de candy. Que ¿Cómo le, que... el candy? Arriba del helado candy. Claro, un toquecito, un para que tengas otra textura viste pero el helado una, una vez lo, lo, lo comí rico una vez pero es este... una vez que haces crítica de helado en un sí. programa ya puede ser una columna habitual ¿Sí? pero es feo y yo esperaba siempre ser defraudado es feo pero bueno pero vas a hacer como un helado menos lo espera que te cague tanto como sin azúcar no tenía azúcar el tano del gourmeto de utilísima que van a los restaurantes y los destruyen y ni hablemos del cucurucho madre mía lo pero no, no era un día muy el... difícil para el cucurucho ah, claro. Sí, es cierto oh. <risa> conocido como el que difícil <risa> para el cucurucho todos recordaremos este 3 de julio por lo difícil que fue para el cucurucho duro día para la historia del cucurucho. Sí, de cucurucho hecho de la descarga clerks 2 cajeros 2 mm. Una película muy muy esperada en necesidad de lado no que esperaba todos como que no todos nosotros los adoradores no, de uno, kevin smith para uno esperaba que él hiciera otra película Sí, no, bien. no, no hace meclerc 2. ¿Quién esperado por el amor de Dios que No, no, es muy esperada sí, desde el momento no? en que vi que la hacía, la, la estoy esperando. Además, no, uh... yo no esperaba que la hiciese antes de dar antes de enterarme. Vine a hacer una basura con Jennifer Love Hewitt y.. Ben. Affleck. Affleck. Y Ben Affleck. Qué linda que Jennifer Love Gil. Una cagada total. que linda. Ya que me olvidé. Jennifer New Jersey Love. Girl se llamaba la película. Una basura. Entonces dijo, ah, vamos a volver a las fuentes. Vamos a tomar a Randall y a Dante, los dos personajes de la Clerks original. Clerks original que fue la primera película de Kevin Smith. Y que fue... Éxito, que está en blanco y negro, filmada en 16 milímetros. Como si fuera el asadito, pero buena. Y que fue un éxito total en Sundance. Sundance el ¿Y si festival a... de el... siempre sí, me olvido cómo se llama Portland, ¿Qué? Portland, <risa> Portland. Me de Paul una. Newman <risa> no, <risa> no, o Paul Klan, como le dice Lisandro. Mm. Sí, y es está... el festival de que, que fue bueno. previo obviamente a cualquier no, Obvio, Obviamente, <risa> y que, claro. claro. Y bueno, entonces, ¿qué está haciendo? Claro. Kevin Smith está empezando eh, inició una campaña de promoción, una campaña de marketing guerrilla que les dice a través de internet, a través de la página web de él, que se llama www.sviewaskew.com Entonces, agarro y dice, bueno, ¿qué está de moda ahora? ¿Está de moda YouTube? Bueno, vamos a hacer un videito, un trailer de la película, pero especial ¿Quién pregunta eso? A ver, a ver, a ver ¿qué, está de moda? ¿qué está de, al estilo, de moda? Al estilo YouTube, que, ¿cómo es? Es Kevin Smith poniendo una canción en un radiograbador y bailando y haciendo mímica de que canta frente y después a de eso viene enlazado el trailer de la película Dijo que está de moda ahora Están de moda los podcasts. Bueno, el podcast es no sé si está de moda no bueno, sé sí está de moda y yo sé que es, es como una es como si fuera un programa de radio o lo que sea cualquier clase de audio que vos lo subís a internet te lo bajas y lo escuchas cuando querés como si fuera un programa de radio o lo que sea como yo ¿sí? que Como Yolkipak, y Yolkipak es podcast su te podcast. Hable, exacto. Podcast te bueno, entonces lo que hizo fue los comentarios de la película, con los comentarios de la peli, cuando vos lo ves en internet. En el DVD. En, en, no en internet, en, en el DVD. DVD, DVD partida DVD? y tanta tecnología <risa> que te olvidáis, lo básico. DVD. <risa> DVD. Bueno, pero lo puedes hacer en vivo en el cine. Una vez que vos ya viste la película una vez, ¿no? Vos ah, decís, ay, me gustó tanto que la quiero ver dos veces. pero con, comentarios. Y con los comentarios. Que me... yeah. Pero no quiero esperar y al apenas DVD. aparece el título y apretás play. El claro. Clase. Entonces ¿tú? en la película misma bueno. hay un momento que para todo y dice. Se... Pone sí, pones play. Como la de Freddy Cruz. Y ahora te voy a poner estos anteojos 3D para ver más claro lo que pasa en la película. Te vas como un, como un chiflado con tus Walkman. Entrás con tus Walkman al cine no te sacás los auriculares y le pones play en un momento y escuchás por los walkman te va haciendo los comentarios que viene Smith de la película muy muy bien está bueno es, no, yo no lo haría a mí lo, lo que hay me gente la que la atención de la película es que ya la presentaron en Cannes y le conté es, contento a, a Luciano le conté contento eh, la presentaron fue un éxito estuvieron ocho minutos aplaudiendo ¡fua! y Luciano me dice pero en Cannes la aplauden cualquier cosa aplauden media hora todas las películas la pudieron 8, está bien pero es si, se llega como a 45 minutos de aplauso mentira, mentira son historias ¿Sí? mentirosas ¿no? que cuenta a la me dijo que la aplaudieron media hora por los, ru los rubios ¿no? y no sé, me contó un par ¿Y la venga. gente paga la que vaya y aplaude media hora. Bueno, puede aplaudir media hora una película. Mañana venga. No todos los años, y todos los años aplaudir media hora una película. Tenés un, un enfermo de la cabeza. No, no, media hora. La una película de, de una y media, ocho minutos. Imagínate. Exacto. Ocho minutos Yo, de alguien aplaudiendo. 8 minutos de pie, la gente. Yo aplaudí cinco minutos a la oreja de Van Gogh. Y Kevin Smith no sabía qué hacer mientras la gente aplaudía. y Dice, bueno, me, me voy. Claro. Y lo agarró Agarra. de los pelos el productor un tipo que ha habido acá canes que conoce que y dice, "No te moves de acá. Te quedas hasta que el último deje de aplaudir." No. Y se quedó, se quedó así paradito diciendo, "Gracias, gracias", levantando la mano y meneando eh, la cabeza. A casa. veces gracias. la gente no entiende ¡Facio! lo difícil que es agradecer a veces. Porque cuando te dan vos da y cuando te están dando, uno no sabés cómo. Agradecer. Y hay veces que la gente no entiende lo fácil que es agradecer y lo bien que hace ser agradecido. No sé. Seamos agradecidos. Es un mensaje de Jolki Palki. Pero oh, hermano. Agradezcamos más porque es fácil mesa. y le hacemos bien sí. al que lo merece. <ríe> bien, zapatos muy grandes. Empieza ¿qué? la semana de Jolki Palki con Bravo Silva haciendo Strawberry Blonde. Ya. Y el santo se fue. Se fue. I've been waiting, I've been for the night. Me suena conocido. Cholki, palki, hola que tal? Genial, Cómo están? Muy bien. Cholki, palki, Cholki, palki. This way house, folklorki palki, fiesta cholki palki, folclore, fiesta cholki palki. ¿Usted qué opina? 411-8204 es el teléfono. Nos pueden decir qué opinan si prefieren ir a una fiesta folclórica... A la fiesta de Jolky punto con La dirección de correo Qué electrónico. Y con Lisandro Machai. Me encanta la del día. Muy bien, me encanta, man. La única noticia bien. de hoy, y Ajá. es importantísima y requiero la atención de todos, y te incluyo Billy. Muy bien, Lisandro. Muy es bien. que finalmente inventan lo que todos queríamos. No. Un mojador de galletitas. Ay, Ay, de galletitas. Sí, me ideal me para tomar el café con leche. Mm, me encanta. ¡Café! Me, me cuando le viene el micrófono y se dijo, ¡Wow! sí, ¡Abierto el micrófono! podría wow, oh, no? cantar eso? Cafe eh, y, y había remix. Un ciudadano de Florida, ver, Florida y United States inventó un aparato que permite ayudar a los niños a mojar la galleta ¿Y en cómo, la leche sin ensuciarse es en las manos. ¿Cómo es eso? Es un aparato... ¿Cómo? No, no, no, no, ¿Cómo? ¿Guante? ¿Guante? Sí. ¿Cuándo? Un aparato bautizado Mr. Dunk Señor mojador Vol, volcada ¿Cómo? volcada como las volcadas de Dunk Pero si lo tenés que decir en inglés tenés que decir señor Porque no saben decir la E antes de la n. Señor Volcada Ah Ahora lo invito a Ah, bien. ¿sí? Yeah, <risa> ajá, bueno, <risa> El aparato para mojar mide 15 centímetros de largo. <risa> sí. Está bien. <risa> y un diámetro ah. de 7. Gordito. Uh -huh. mm. Re gordo. Sí, las monjas todas. Según su creador fue inventado para que mojar las galletas <risa> sea una tarea fácil y limpia para los niños y sus padres. <risa> Billy está contagiando a parodia ahora Ajá, Muy bien Martín. Es Martín. muy común toparse con una niña Que tenga problemas para tomar la leche Y necesite una mano Y hasta en polvo Sí. Oh. Sí. Oh. que ¡Qué vivo! ¡Qué pícaro! ¡Qué, qué, qué, qué pícaro se pone la radio. ¡Qué guaso tío. que estuvo! Qué. La salsa nos deja estas sí, cosas Sí, sí Candela, candela Y una patada al hígado. El mentor se llama David Friedman y Es un alemán ah. O un judío, judío O un superhéroe presentó su original dispositivo en la exposición de inventores IMPEx, la más grande de los Estados Unidos, y realizada eh, a esta convención a principio de este mes en Pittsburgh. ¿Y ganó el premio? un premio complementario por la gente siempre se pregunta, eh, ¿pero este dónde? Ganó el premio, nuestro invento Gan ganó un premio, ganó un premio y una patente. <risa> Alimento más, más productivo, más, por lo menos para sí, sí, es más la útil. prensa, porque esto hasta los salió en e incluso oh. ahora acá salió en periodismo ¿Lo van a importar? ¿Lo van a importar en Argentina? Sí. Para mojar el baby Biscuit, la Lincoln. Tienes que comprar un plugin para porque no de la galleta Lincoln especial. en Estados Unidos. No. Los Yankees tienen la galletita sarmiento. Sí, puede ser. No la sé ¿quién, quién abolió la esclavitud en Argentina. Además.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 no, no me atrevo no copado, a ser semejante denunciado Es copadísimo, pelado, a full, moderno ¿Eh? Es realmente más brillante Es la única <risa> observación literal que puedo hacer literal, del tipo Claro ah, mm. Eso y se por ejemplo, Blas se va para arriba Son las observaciones literales es, que es, no es, llevan es, a ningún lado Esa, esa no me no, gusta no, no. Pero man, afirman que comer... No, no, no me cabe. Bueno, hay cosas que no me autor, cabe. El autor, el inventor, sí. afirma que comer galletas y tomar la leche es un pasatiempo infantil que nunca estará fuera de moda. Y añade, siempre disfruté de ello, pero... Creí que había una manera más limpia de hacerlo, por eso inventé esto. Y la noticia en realidad es solo cualquiera, una excusa. Cualquiera, cualquiera. Una no, excusa no. Ay, no, no, no, para no, no. Poder... No lo leas, no, no. No, porque yo abrí la noticia y vi un... que, que eso me sonó tan familiar. Yo lo voy a decir. No, no, no, no digas, no de todo lo que escribiste Porque todo, todo lo que está, está escrito, señora. Lisandro es así. Esto ya lo tenía planeado esta Leonardo, tarde. Leonardo. Se llama de esta profesional. tarde. De esta tarde. Ya lo sabe, es una excusa para pasar un fragmento De la terrible historia del niño Manos de galleta ¿Qué mierda será esto? Esta es la historia del hombre Manos de galleta Mira abuelita Mira mamá Soy si feliz nuevamente puedo jugar Tengo manos de galleta Hijo No te emociones de más Te quiero hacer una recomendación Antes de que sigas tu camino No podrás por ningún motivo Chuparte los dedos Ni morderte las uñas Ni picarte la nariz, ni chuparte el ombligo. Por más hambre que tengas, Lalito, jamás. Jamás te vayas a comer tus dedos o tus manos. Jamás en la vida, por ningún motivo de los jamases, vayas a comerte tus manos de galleta. Tus manos de galleta. Tus manos de galleta. Tus manos de galleta. Manos de galleta. De <risa> de York y yo me acuerdo me un capítulo uh, bueno, cinco minutos primero. De obra, me, esto me suena, esto me suena, comentarista uh, de suena después, un comentarista de es un tema largo, Billy. escuchado fútbol de nuevo. Sí. Me acuerdo cuando cuando producíamos los programas acá. Paz. Después la otra. Yo me acuerdo de la del bebé y cuando yo iba al estudio no, para hacer el loco. Yo, yo, Por mí encantado. No, tenía otro comentario. Bueno, pero no, te dame, no me presiones. El especial de esta después, semana. Bo de una de nuestras bandas favoritas de francia se llama nube Bake. hacen covers de temas no me acuerdo. oscuritos de los 70 y 80 y seguí sin conseguirme el tema de lona y el de new order y después pegado el original obviamente el tema de lona cállese producción de Yolki Palki se automedica. Una marea de plazura es en un río de ribotril. But if it wasn't for your misfortune, I'd be a heavenly person today. vienen los deportes ¿eh? y Jolki con cualquier excusa cantaremos porque es más lindo que hablar si la gente viviese cantando disfrutaríamos un mundo de mejor Jolki <risa> Parki mundo de canción estamos convencidos de que las cosas cantándolas suenan mucho mejor venderemos drogas en los celos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 Enchant King Party Bambasta Deportes Enchant King Party Deportes Enchant King Party Bambasta King ¿Qué tal mis queridos amigos con Power Cup? Compañeros de esta noche agradable que estamos viviendo, señores, cuánta ganadía, cuánta alegría, cuánta emoción, señores. Vivimos fútbol, respiramos pasión, sentimos alegría por mi todo puta. el mundo. Estamos pasando un momento impresionante, pero no sería nada importante, no sería nada espectacular, no sería nada tan bueno si no estuviera mi amigo Jesús, varias torres, muy buenas noches, querido amigo. ¿Cómo le va, Álvaro, tanto tiempo? Acá andamos, acá andamos, a montones, mi querido Jesús María, ¿cuánto para hablar? ¿Cuánto me imagino usted tendrá para decir en esta noche espectacular? Porque hay mucha gente que esperó tanto tiempo para que este comentario. Por eso estamos los lunes, pero no nos importa nada. Porque la gente nos espera, la gente espera de nosotros lo mejor. Por eso vamos ya con la presentación de este micro que tiene bien llamado Cersei Bambafe. Sí, favor, Comienza la emoción. Desde ahora. Y hasta las 9 de la noche, el mejor equipo de profesionales en el mejor programa deportivo. El rigor me lleva a preguntarme muchas cosas, mi queridísimo Jesús María Torres. Pero lo más importante, mi queridísimo amigo Jesús María Torres, es cómo anda, cómo se siente, cómo la está pasando. Me imagino que está emocionado, me imagino que está triste, cómo se siente. Y bueno, no... Muy contento no, no vamos a estar después de lo que pasó el viernes, pero eh, la vida continúa. Pero es así, es verdad, mi queridísimo, queridísimo compañero, queridísimos hombres de la sapiencia del fútbol y del deporte. Pero para eso estamos, para enterarnos de las cosas que han pasado y las cosas que están pasando hoy mismo y ahorita mismo nos enteramos de lo que ha pasado y pasa. Power Cup, y ya se armó el cuadro de semifinales, Argentina, en Alemania, unida de Jürgen en los penales, Italia se deshizo de los ucranianos de Ucrania al derrotarlos por 3 por 0, igual a 0, Brasil perdiendo a los franchutes y Portugal derrotó a los que viven en el Reino Unido. Así es, mi queridísimo amigo Jesús María Torres, ya tenemos el cuadro de las semifinales armados. ¿Alguna injusticia hubo? ¿Te pareció genial lo de Cinedine ¿Sidano fue una cosa, una pincelada mágica antes de morirse? ¿Qué habrá pasado con el Cinedine? Eh, fue una combinación, no, pero la, la verdad que para aplaudirlo al Gran Sidán, un monumento al fútbol, lo que hizo el otro día, eh, obviamente ya lo da cuenta gotas porque ya está con fecha de vencimiento el Gran Zidane. Pero salvo lo, lo de la Argentina, bastante discreto lo de los ocho que llegaron a los cuartos de final, pasaron los... Los que por un poquito tuvieron un poco de suerte en los penales o... Pero fue muy mínima la diferencia, la verdad, que podría haber pasado cualquiera porque fueron bastante malos los partidos. Te quedaste broncado con la actuación del equipo argentino. ¿Te pareció que fue suficiente? ¿Te pareció que fue un poco más? ¿Te pareció que fue justo lo que pasó? ¿Te pareció que fue una tardez, lo de... abundancia? y ¿Te pareció una genialidad lo del arquero con su papelito? ¿Qué tantas cosas pasaron? ¿Qué tanto hay de verdad? Todo lo que ha sucedido. No, la verdad que me esperaba que Argentina fuera un poco más al frente, nada más. En eso me quedó bronca.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 El seleccionado argentino de voleibol Con el esperado retorno de Marcos Milinkovic Venció ayer a Croacia por 3 a 1 La ciudad esa de Jesús María En el primer partido de una serie amistosa Así es, Jesús María Torres Parece que han esperado del voleibol Estaban esperando que Argentina perdiera para ser notados Perdieron y cuando ya nos dimos cuenta Ya estaban jugando el voleibol Cuando no tenemos fútbol, siempre nos meten algo Para que nos emocionen nos distraiga. Y ¿Por qué miércoles jugaron? ¿Qué mierda está pasando con el voleibol? ¿Por qué volvió Milinkovic? No lo habíamos olvidado No hay nadie mejor que Milinkovic Es el único rubio que sabe jugar este deporte de la Argentina. Bueno, sí, la verdad que sí es el mejor jugador de la Argentina. Ya está por jugarse la, la edición anual de la World League y este año tenemos mundial. Por eso Milinković volvió al seleccionado. Hoy volvió a la noche a jugar con Croacia, pero esta vez perdieron, así que... Pero se están preparando para estos dos importantes eventos que van a tener este año. Su casa se llenó de cucarachas. Nuestra leche larga vida tiene menos de 100.000 bacterias y su jardín como nuevo. La ecología solo sirve para los que están aburridos, tapados de bisones, llaves de mulita, puladores de leopardo, musculosas de vicuña, Luis de Góngora y Argote porte. en Luis Góngora esquina argote, porque la moda también puede ser salvaje. Fue 2006, Beckerman dijo haber cumplido un ciclo con la selección porque no pudo jugar los siete partidos que tenía ganas Don Grondona quiere que no se vaya y por ahora no piensa en cambio y datos para su reemplazo ¡Feliz ciclo cumplido para José! Nos preguntamos a veces, mi querido Jesús María, si ha sido un ciclo, <risa> o ha sido un ciclo lo de Peckerman, si ha sido un ciclo cumplido, fue una mitad de un ciclo que le robó al pobre Bielsa, le dejó medio equipo servido y puso un poco de él, y un poco de esto y aquello y armó un ciclo nuevo. ¿Qué miércoles pasó, Jesús María? ¿Se merece un ciclo nuevo o fue realmente un ciclo cumplido? ¿Qué miércoles? ¿Qué invento? ¿Qué parte le tocó a Peckerman de todo este juego largo de la selección preparatoria para el Mundial 2006? Bueno, pero lo que yo creo que Peckerman un poco se sintió defraudado porque. ¡Por cambiazo Sí, no, sus jugadores referentes, y vamos a nombrar tres. Eh, los más relevantes, como Riquel me cambió a que la verdad que no le funcionaron y creo que el técnico se sintió se sintió muy muy defraudado con eso. Sí, creo que cometió algunos errores, pero ahora habrá que ver que, quién lo puede suceder ¿Eh? yo creo que me gustaría me gusta la idea del doctor Bilardo y, y la camada del 86 ¿Por qué te gusta el doctor Bilardo por ese toque de locura que le falta a las selección ese toque de esparpajo, ese toque de, ese toque de estupidez que no tenemos hace mucho rato ese toque de que acá podemos hacer cualquier cosa y yo soy un loco de mierda pero por eso te voy a ganar ese es así, tiene la locura del genio el doctor Bilardo <risa> Regando las plantas, nos salvamos todos. Dejando caer casi accidentalmente un vasito de agua en cada una de las plantas de tu país, beneficiamos a la industria y así a todos los argentinos. Argentina, un país en serio. Noticia de tenis sin importancia La Argentina, Paola Suárez y la española Virginia Ruano Pascual dieron la gran sorpresa en Wimbledon, eliminaron a la primera pareja favorita Estadounidense, Lisa, por 6-4-6-4 Y avanzaron a los cuartos de final Como quien se hace la distraída esa, Siempre esas dos señoritas simpáticas que parecen llevarse bien, siempre le dan alegría Un poco España, un poco Argentina Pero a, Argentina, a España le sobra alegría con Nadal Y a Federer también le sobra alegría ¿Por qué miércoles nos fuimos todos? ¿Por qué no tenemos a Albania cuando no, ya perdíamos la selección? Nos quedaba en Albania y ahora no nos queda nada ¿Qué pasó con Albania? No, yo creo que no no llegó en la mejor forma física, recordemos que tuvo que retirarse del torneo de Roland Garros en la semifinal con Federer así que no había llegado en la plenitud física. Lo que sigue sí es que a Nadal le está beneficiando mucho es el mal estado de las canchas de, de Wimbledon debido al... ¿Le tiraron un poco de polvo de ladrillo para que no extrañara? No, no, pero al está haciendo mucho calor, haciendo casi 32 grados, eso es lo que está haciendo es secar las canchas, o sea, mientras... Las pisadas están sacando cepe y están muy poseadas, parecen unos potreros de acá a la vuelta, las canchas, eso obviamente favorece. Vos decís ¿Vos? que la bala anda paeando cepe para sacarlo de y que se parezca un poco más a las canchas, que a él le gusta jugar, mi querido Jesús Valle Torres eso casi sí. una denuncia. Si la puede posear mejor. Señor ciudadano levante los restos de su perro si su mascota muere en la vía pública hágase cargo y júntelo es un mensaje de la asociación vecinal microcine de la cortada ricardo nevar cuna del teatro de revista en la conmemoración del segundo aniversario del fallecimiento del licenciado Laiva. that's all Ok mi querido Jesús María Torres, la cuestión es que el la cuestión es que las leones están jugando, las leones se están preparando para qué, mi querido Jesús María Torres. Sí, para el Champion Trophy, otro también otro torneo anual que van a disputar en Holanda, este torneo cada dos años se juega en Holanda prácticamente, no, no sale de Holanda y Australia este torneo, salvo alguna ocasión como se jugó aquí en Rosario en el hockey Club, y es también como paralelamente como el volei, y es un torneo que lo van a usar de preparación porque también a fin de año tenemos mundial. ¿Cómo hacés para apretar la atención a tanta información, mi querido Jesús Marieta Torres? A veces siento admiración por lo que sentís. A veces siento admiración por lo que sabés, y sos Jesús Marieta Gracias por estar bien informado, pero todavía nos quedamos con una noticia que no nos importa mucho menos que esta. Porque tenemos la noticia clave de nuestra información, la noticia que todos quieren escuchar. La última noticia que es la noticia del deporte que no nos interesa, pero sin embargo está, porque no pasa nada, porque todavía queda mucho por descubrir, y porque todavía sentimos que el deporte no nos abandona bajo ningún aspecto y pensamos que todavía podemos seguir informándonos mucho más sobre cosas que realmente no necesitamos saber, porque mañana el fútbol y todo eso es lo que nos nie importa. Mulaona, Michael Schumacher con Ferrari Volvió a ayer al triunfo en el gran premio de los Estados Unidos En la décima competencia del campeonato mundial En tanto que el campeón y actual puntero del torneo finalizó la quinta posición ¿Cómo no alteres a eso vamos a hablar Y Jesús María te voy a dar la oportunidad importantísima en esta vida De ser un periodista más tortilla de esos que se dan vueltas cada rato Te voy a dar la importancia y la importabilidad para que me diga Jesús María Torres ¿Cómo ves la final? ¿Cómo ves el partido por el tercer y cuarto puesto? ¿Cómo cormarías en tu mente? ¿Quién llega y quién no llega Jesús María? torres para escuchar en el table la para que viene jesús mérito torres ya decime que te parece me parece que van a llegar eh, a alemania y, y francia a la final y el partido por el tercer y cuarto puesto lo pregunto porque soy un idiota y no me acuerdo cuáles son los otros dos rivales portugal e italia tampoco fe le tenés a portugal de luis figo la magia de figo y la inoperancia para perder de felipe scolari y puede ser pero no, me parece que francia tiene más experiencia en este caso que el pa equipo portugués Yeah. Day para escuchar la semana que viene, Jesús María Torres vamos a repasar este tema la semana que viene y vas a decir la verdad y vamos a tratar de que esto haya sido verdad, porque creemos en ti Jesús María Torres porque algo de verdad te tenés escondida en el corazón porque algo de espíritu te des escondido dentro de tu mente, por eso pensamos que Jesús María Torres, como nosotros siempre decimos la verdad, y la verdad viene producto de un análisis, así que gracias por estar en este micro deportivo de Jockey Park, que agradecemos la presencia de Jesús María Torres, Jesús María Torres, muchas gracias Bueno, nos vemos el en la Jockey Fiesta, así es, Jockey Fiesta para todo el deporte, la parte deportiva, también va estar ahí sufriendo, bailando y gozando y esperando y permitiendo a la final que se viene, que Jesús María ya predijo, lo predijo acá primero, señores gracias por estar en este video informativo buenas noches, y que sea porque la información se arruinó acá distante igual que el agua, señores igual que la gente, igual que la vida, la esperanza de que un mundo puede ser mejor, porque el fútbol es así por eso queremos ya más fútbol tenemos butano en nuestro hogar cuánta agua calentita nos hace disfrutar butano, butano, qué gran comodidad, butano es ahorro, butano es bienestar Ahora sí que me gusta la ducha The Stone cutters made of stone Chicha, música para gordos, esto es música para gordos, música para gordos hermosos como yo. Hola, hoy vas a escuchar en música para gordos, un sándwich de bife con tomate y lechuga. eso es todo lo que necesito para ser feliz. Dios mío Últimamente la carne con lo cara que está La puta madre Te cortaría una nalga y me la comería Sí, mi amor eh, Bueno Este tema lo vamos a hacer Para adelgazar las chichas Que todos tenemos en nuestra mente Directamente para la Yolki fiesta Este tema Bochatón debería tener un canal de dibujitos que se llame Bochatón. Yolki lindas ideas para un mañana mejor. El disco de esta semana es escandinavo, Billy. Yo antes quería Tomó agradecer tío. para seguir con, sí. con la idea sí, del principio del programa. Exacto. Gracias. ¿A quién? A todos. A todos que Le te conocen los que merecen mis agradecimientos ellos íntimamente lo saben en cada uno de sus senos si no lo saben si duramente son dos senos no lo merecen uh -huh. el disco de esta semana se llama white is boy I live es el nombre de la banda es la banda de erlen oye un tipo que tiene otra banda ya kings of convenience que es una de las bandas más populares de noruega <risa> noruega Qué es ser popular en noruega A ver. y estar a la altura de llenar pubs claro llenar pubs toda la noche toda la noche esa noche de tres meses que tiene ah, qué bueno vamos a ir a la noche no vuelve más bueno White voy a live el disco se llama Dreams el tema es Burning no se olvide este sábado la Yolki fiesta en la casa encantada aguante a Tilio hasta mañana y su música sí ya vamos a pasar un tema de Tilio no se muevan el besito de las buenas noches